hombre hermana bari un abrazo bueno ahí ya está mejor okay bueno, entonces vamos a ir eh, directamente a con mis semanas. Job uno y leemos hasta el 2 al 6, por favor. Mm, ay. Job uno del verso 2 al 6. Le nacieron siete hijos y tres hijas. ¿Sus Desde propiedades lunes, eran lunes, que? Lunes, por favor. ¿Cómo? Desde el 1. Había un hombre en la tierra de Uz, llamado Job. Aquel hombre era intachable y recto, respetaba a Elohim y se apartaba del mal. Le nacieron siete hijos y tres hijas. Sus propiedades eran siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientos ayuntas de bueyes y quinientas asnas y una familia bien grande. Aquel hombre era más rico que cualquiera en el oriente. Era la costumbre de sus hijos hacer fiestas, cada cual en su día establecido en su propia casa. Invitaban a sus tres hermanas a comer y beber con ellos. Cuando terminaba una ronda de fiestas, Job les mandaba a decir que se santificaran y levantándose temprano en la mañana hacia ofrendas quemadas, una por cada uno de ellos, porque Job pensaba, tal vez mis hijos han pecado y han blasfemado a Elohim en sus pensamientos. Esto es lo que hacía Job siempre. Un día los hijos de Elohim se presentaron delante de Yahweh eh, y el Satán, Dijo, vino junto con ellos. Ya le dijo a Satan, ¿Dónde has estado? El Satan le respondió allá, he estado volteando por toda la tierra. Y ya le dijo a Satan, ¿Has notado a mi servidor Job? No has no hay nadie como él sobre la tierra, un hombre intachable y recto que respeta a Elohim y se aparta del mal. El Satan le respondió allá, ¿No tienes Job? una buena razón para servirle a Elohim porque tú lo has cercado alrededor, a él y a su familia y todo lo que tiene has bendecido sus esfuerzos de modo que sus propiedades se esparcen por el país, pero ponle la mano a todo lo que tiene y ciertamente te blasfemará en la cara hasta ahí hermano, vamos a dejar hasta ahí gracias entonces dice hubo en tierra de un, un varón llamado Job. ¿Este hombre cómo era? Dice que era perfecto y recto, temeroso del ojín y apartado del mal. Nos sigue hablando de nuestro varón y nos dice que a este varón le nacieron siete hijos y tres hijas. Nos sigue hablando de él y dice, su hacienda era de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel farol más grande que todos los orientales. Ahora nos habla de sus hijos que hacían banquete. Y en el verso 5 dice, acontecía, acontecía. Que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofreciaba holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra el en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Sigue hablando de quién? De este varón. Ahora dice, un día vinieron a presentarse del Señor los hijos de Elohim, entre los cuales vino también un adversario. Ahora pregunto, ¿de quién eran los hijos que nos nombra la historia? segundos los primeros los siete hijos y las tres hijas de quién eran okay sí es correcto ahora la hacienda a quién le pertenecía. quien estaba tan interesado en la salvación de sus hijos, sino el mismo Cop. Ahora dice, un día vinieron delante de Elojim a presentarse del Señor, a presentarse los hijos de Elojim, entre los cuales vino también el adversario. Ahora, está separando de que entre los hijos de Elojim también vino uno que era adversario, adversario de quién? de Job dice mi hermana analía de quién era eh adversario este que vino a presentarse también entre los hijos de Elohim? him dehop también dice mi hermana barini este mi hermana Gil, eh ya usted conoce acerca de la traducción de la palabra satán acerca de la palabra hebrea que hay detrás de de satanás aquí ah sí le decía que ayer escuchaba una enseñanza y me quedó esa duda porque no está contemplado en el audio que escuché el tema este de hoff y también por la duda es más respecto a que yo entiendo la palabra satán adversario serpiente diablo que viene siendo lo mismo verdad Y esto entiendo también, por ejemplo, aquí en el verso 17 me queda la duda, por eso le preguntaba, que si estaba volteando por la tierra a esa persona y cómo entonces se presenta también ante ante Yah, ¿verdad? ¿Qué sí. qué clase de persona puede ser esa? Exacto, vamos a a verlo entonces. Eh, recordemos entonces acerca del término de oreo Tatán, H7854, que la encontramos en en la escritura como adversario, enemigo, y en algunas ocasiones nos la traducen, como en el caso de, del libro de Job, como Satanás, y la ponen como un nombre propio. Sin embargo, en la escritura la encontramos no como nombre propio, sino como la cualidad de, al, de alguien que se opone no importa puedo que vamos a ver ejemplos y <coughs> para que hagamos un poquito de memoria al respecto vamos por ejemplo a números que es donde aparece por primera vez este esta palabra y vamos a ver allí quién estar el adversario números veintidó vamos a, a leerlos rapidito para que hagamos el re, el recuerdo eh traigamos al recuerdo de qué se trata esta palabra o cómo se usan las cifras ¿Cómo dice gente eh perdón números 21 22, 22? Eso viste dice, y el furor de Dios encendió porque él iba y el ángel de ya se puso en el camino por adversario suyo, iba pues él montado sobre su asma y con el dos mozos suyos gracias mi hermana, entonces ahí en la palabra adversario vamos a revisar por favor, mi hermana Gil, en la palabra que nos traducen por adversario ¿Qué palabra viene en el hebreo? ¿Qué término viene? Satán. Satán, exactamente, H7854. En el mismo capítulo, capítulo en el verso 32, vuelve a aparecer este término, en la palabra que nos traducen allí como resistir. Vamos a leer el verso. Número 22, 32. Y el ángel de ya le dijo, ¿Por qué has herido tu asna estas tres veces? He aquí yo he salido para contrarrestarte, porque tu camino es perverso delante de mí. Allí en en la versión que estaba de leer mi hermana dice contrarrestarte. En la Reina Valera leemos resistirte. Entonces está usada en la primera como adversario, en esta eh, como resistir, resistirle o contrarrestar En ambos casos, ¿quién era este satán o adversario? Aquí en el caso en es un solo relato. ¿Quién es el que está siendo allí de de adversario de del profeta? Dice en el verso 22, Y la ira de Elohim se encendió porque él iba, y el ángel del Señor se puso en el camino por adversario suyo. El ángel, es correcto. El ángel es el que está haciendo aquí de adversario, de Satán. Satán sencillamente es adversario. No está como nombre propio. Ahora, En Primera de Samuel 29.4, escribe mi hermana Marini aquí, un enviado del Señor fue adversario allí, un mensajero. Bien, en Primera de Samuel 29.4 encontramos eh, una historia en la que David estaba en tierra de los filisteos y quiso ayudar al rey de los filisteos en una guerra, pero el pueblo se opuso. Dice así, Y Primera de Samuel 29, verso 4, dice así. Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él, contra el rey, y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva Satán, se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su señor que con las cabezas de estos hombres? Y está hablando allí de David, del mismo David. Aquí entonces el adversario viene a ser un varón, un hombre. Ahora... Gracias mi hermana por pegar el verso. En Primera de Reyes 5.4, eh, en la oración que hace que hace Salomón, dice así, Primera de Reyes 5.4, ahora pues tu oh, señor mi Elohim me ha dado paz por todas partes, pues ni hay satán ni mal que temer, pues ni hay adversarios, dice ni mal que tener y está refiriéndose a que en vida de su padre David él había acabado con todos los enemigos de Israel había destruido a todos los enemigos de Israel refiriéndose a hombres ahora debido a la maldad de El Señor dice que le suscitó adversarios al rey Salomón. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 11, verso 14. Y allí encontramos que dice el Señor. Dice, "Y el Señor suscitó un y el Señor suscitó un enemigo a Salomón." Adad Edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. ¿A quién levantó aquí por adversario? A un varón, a un hombre. En Primera de Reyes 11.23, mi hermana aquí por favor lo puede leer. Um de Despertóle tan bien Dios por haber alentario y el que os llamo a dar fe de eso Entonces, aquí vemos que eh este los adversarios siempre siempre se están pidiendo a personas que se levantan en oposición. Quiona alguien más en entonces tienen carácter negativo, sino que es alguien que se opone a otro. Así así tenemos como Como el ángel se puso al profeta Palam, como David está nombrado como el perro de los filisteos, y esos hombres que fueron adversarios de Salomón, también se les llama Satán, se les llama uh, el término para designarlos de Satán. Ahora con respecto al al libro de Job. Con respecto al libro de Job, eh, vamos a analizar un poquito en algunas cosas. Mi hermana pregunta, ¿quién era este varón? Eh, este adversario de Job que que como dice ella podía este rodear la tierra. Vamos primero a analizar qué es eso, qué es rodear la tierra. Y, y luego vamos a ir a ver eh, acerca de, de de las de las cualidades de algunos hombres sobre esta tierra. Primero vamos a leer el verso 7 de Job 1. Job 1.7 nos dice de la siguiente manera. Dijo el Señor al adversario, ¿de dónde viene? Respondiendo al adversario, al Señor dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. La pregunta que sigue la hace el señor y le dice al adversario No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra varón perfecto y recto temeroso de Elohim y apartado del mal La pregunta entonces es ¿qué es rodear la tierra? La palabra que viene para rodear, encontramos que es shoot también se puede traducir como contemplar, correr, discurrir y recoger, realmente rodear. Nosotros ya conocemos qué significa eh, tierra en la escritura. Cuando nosotros leemos acerca de la tierra, sabemos que la tierra hace referencia a las personas verdad okay mi hermana dice ahora de dónde vienes él le dice de viajar de rodear, de contemplar la tierra, de contemplar la Ares, de contemplar la Ares, por eso es que el Señor luego le pregunta, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto? Recordemos mis hermanas, Mis hermanas, que el en la escritura cuando hablamos de la tierra, eh sabemos que hay la tierra que produce como nos dice hebreo 6, verso seis y siete. vamos a leerlo para que recordemos que la tierra buena eh, produce para beneficio de quien la cultiva para Gloria de Elohim. Vamos a leer los versos 7 y 8, perdón, de Hebreos 6. Perdón que se me perdió Hebreos, no lo he <risa> Hebreos 6, 7 y 8, pues la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba para el provecho de los que la cultivan, recibe la bendición de Elohim, pero a la que produce espinos y abrojos se la desecha, está próxima a la maldición y acabará quemada. Gracias, mamá, entonces. Dice la tierra que es la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba para el provecho de los que la cultivan recibe la bendición del Señor. Pero a la que produce espinos y abrojos se la desecha. Está próxima la maldición y acabará quemada. esta tierra es que produce que es provechosa es de la que está hablando el Señor Yeshua en la parábola del Sembrador en Mateo 13 vamos a ir para allá vamos a ir a Mateo capítulo 13 del verso 18 en adelante Vamos a poner atención especial en el verso 23. Pero leemos desde el 10. Así que oigan ustedes la palabra del sembrador. Cuando alguien oye el mensaje del reino y no lo entiende, viene el maligno y arrebata lo que sembró en su corazón. Ese es el que se sembró junto al camino. Y el que se sembró en pedregales es el que oye el mensaje y enseguida lo recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de poca duración. Y cuando viene la aflicción o la persecución por causa del mensaje, enseguida tropieza. Y el que sembró en espinos, este es el que oye el mensaje, pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan el mensaje y queda sin fruto. Pero el que se sembró en buena tierra, este es el que oye el mensaje y lo entiende. El que de veras lleva fruto y produce uno a ciento, otro a sesenta y otro a treinta por uno. Gracias, mi hermana. Entonces dice, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a ciento, a 60 y a 30 por uno. Esa es la tierra de la que nos está hablando Hebreos, donde nos dice que la tierra que recibe la lluvia, que es regada, que cae sobre ella, produce hierba de provecho. Entonces dice, Este es el que produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Ese es el pueblo del Señor, es el pueblo de los Elohim. El pueblo que como nos dice Efesios, eh, ha sido creado ¿para qué? Para buenas obras. En el... En el sentido de la parábola... Entonces vienen a ser todos aquellos que escuchan y que ponen por obra la palabra del Señor. Bueno, mis hermanos, Vamos a leer este, también en Juan, ¿sí me están oyendo aquí? Okay, vamos a leer Juan 15 del verso eh, el verso 6, del verso 5 en adelante hasta el verso 8, por favor. Juan 15 del 5 al 8, yo soy la vid, ustedes las ramas, el que permanece en mí y yo en él, este produce mucho fruto, pero separados de mí nada pueden hacer, si alguien no permanece en mí, lo echan fuera y se seca como las ramas que las recogen y las echan en el fuego y las queman, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. En esto se glorifica mi Padre, en que ustedes produzcan mucho fruto y sean mis discípulos. Gracias, hermana. Entonces dice, El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. <coughs> <coughs> en el verso 16...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 el que llevan mucho fruto, entonces son los hijos de Elohim los que por su los que por la obediencia se han sometido, han sometido todas sus sus todos sus pensamientos, toda su naturaleza a Elohim y por eso vienen a hacer la voluntad del Mesías. Por eso vienen a ser los que son llamados hijos de Elohim, ¿por qué? Porque son nacidos del espíritu. Son de ese conocimiento, de esa enseñanza que Yeshua nos ha traído, son nacidos de esa voluntad del poderoso, son nacidos del deseo del poderoso. ¿Cuál es el deseo del poderoso? Cuando nosotros leemos a Pesios 2.10, encontramos que nos dice que somos hechura suyas, creados en el Mesías para buenas obras, y esas obras nos dice que las creó Jesús. las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice el verso 10, porque somos hechura de Elohim, creados en el Mashiach Yeshua, para hacer las buenas obras que Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todo el que se purifica de esta manera, todo el que se somete a esas obras que el Poderoso hace, ese es el que es nacido del Espíritu, ese es el que viene a ser el hijo de Elohim y es el que viene a ser llamado también eh en el caso de la tierra eh esa tierra buena, esa tierra que produce al al 100, al sesenta y al treinta por uno. Hasta aquí este está claro el concepto de tierra, ¿verdad, mis semanas? Okay. Bueno, antes de seguir, eh, quiero recordarles mis semanas este que este es un grupo que fue creado solo para mujeres. Y esa es la razón por la que acá no, no, no digamos, no que no permitamos, sino que se hizo así por una petición de algunas hermanas que en su momento se, se sintieron de pronto avergonzadas por preguntarte ante de los varones, y entonces quisieron que tuviéramos un grupito para mujeres más, digamos, con sus complejidades y, y que pudieran ellas expresarse de una mejor manera. Esa es la razón por la que no incluimos varones en este grupo. No es, por digamos, por porque tengamos alguna tipo de acepción, sino porque se creó para que nos edifiquemos como mujeres esa es la razón mis hermanas y para que lo tengamos en cuenta porque pues ya eh, en varias ocasiones han querido entrar varones pero siempre les hemos dicho que no entonces este para que luego pues no de pronto no nos no nos no tengamos eh algunas eh, Algunas situaciones contraproducentes. Bien, mis hermanas, continuemos, por favor. Ahora sí. Vamos a volver entonces a Job. No se preocupe, mi hermana Gis. Eh, realmente cuando mmm, las hermanas que iniciaron el grupo, eh, lo iniciaron, lo hicieron con el objetivo de poder preguntar eh, cosas que les daba de pronto algún temor preguntar delante de los varones esta es la razón por la que es un grupo de solo, como usted lo dice mi hermana, solo chicas. Sin embargo, no, no es con el fin de hacer acepción de personas en ningún modo, sino para edificación de nosotras. Bien, vamos a volver a Hope entonces. Dice entonces que este este adversario venía de observar de contemplar la tierra y dice de andar ahora la palabra que viene allí para andar. Eh, podemos pensar que hace referencia, o cada vez que leemos este texto nosotros lo interpretamos como que de repente es ese ser que nos han enseñado que tiene eh alas que puede volar de un lado a otro de manera invisible, que que al decir que rodea la tierra hace referencia a que con sus grandes alas estuvo vigilando el, el globo, de alguna manera, sin embargo, cuando nosotros leemos sin ese sin esos preconceptos del verso, encontramos simplemente que nos está diciendo que estaba contemplando la tierra, la tierra entonces sabemos es el pueblo del poderoso, el pueblo que escucha la voz del poderoso, como nos dice Jeremías, que escucha la palabra del Señor, Por eso es que dentro de ese pueblo se encuentra Job y el adversario, y mejor, y el Señor le pregunta a ese adversario, ¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él entre mi pueblo, varón perfecto y recto, temeroso del ojín y, y apartado del mal?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 en tu misma presencia. Recordemos que uno de los significados de adversario es acusador. El que acusa. También en la en la otra forma, en el eh en el en el legram encontramos dos palabras que vienen y se lee exactamente igual que son Satan Y la, H -78 y la H-78-54 y la H-78-53. Las dos se usan para eh, oponente, opositor, adversario. Sin embargo, también se usa como acusador, alguien que acusa, alguien que se levanta para hablar mal de otro, para de inventar cosas de otro. Y este este adversario, vemos que es adversario de Job, porque se levanta a acusar a Job, inicialmente se lo está acusando, lo está eh, difamando porque está diciendo mentiras de él al decir que su servicio a lo es por interés, es por el interés y por el beneficio que recibe que de otra manera no estaría sirviéndole a los jim si no fuera así. Por eso podemos ver que este adversario viene a ser de Job, así como lo que hemos leído que todo este Job está hablándonos de los hijos de Job, de la persona de Job primeramente, de los hijos de Job, de la hacienda de Job, de, las, de los sacrificios de Job ahora nos habla de un adversario que se levanta contra Job. Y ese adversario se levanta contra él, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de destruirle, de de acabar con él y de mentir contra él, que es lo que está haciendo en la misma presencia del Señor. Pero antes de ver... eh de seguir leyendo, yo quiero saber hasta aquí. Mi hermana Gis, eh veo que intenta escribir y quisiera saber si si tiene alguna duda. Sí, me queda la pregunta, mmm eso es un ángel, entonces ¿por qué se le por qué, o sea, adversario de joven qué sentido? Los ángeles vienen a hacer negocios acá o a tener propiedades posesiones para que le para que quisiera poseer lo que tenía jovo exactamente eso lo, exactamente eso es lo que estamos tratando de ver mi hermana y de que muchas veces eh, o se nos enseñó que es un ángel sin embargo aquí no nos está diciendo que es un ángel nos está diciendo que es un adversario que que estaba en medio del pueblo de los himnos que estaba andando en medio del pueblo de Elohim y observando a todos los hijos de Elohim, ese pueblo, esa tierra. Y por eso el Señor le está preguntando, ¿has visto entre mis hijos, entre mi pueblo, has visto a Job, que no hay ninguno semejante a él? Es lo que estamos precisamente viendo que no se trata de un ser ajeno al mundo de Job, extraño al mundo de Job, sino que de hecho está en medio del pueblo donde habita Job, que le puede ver, y no solamente a él, sino al resto del del pueblo que le sirve al Señor. Sí, pero mira, Lucita, el relato está expresando como que se presentan los siervos de Elohim de él. Que tienen sí. que andar haciendo este colero aquí, ¿verdad? O sea, va como adversario de Jesús, el de los hijos. Ajá. Pero eso de presentarse ante los hijos, ¿por qué está Elohim en, en ese en conversación con él? Y a, bueno. a como quererle presumir, este mira mi siervo este, esto, otro, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Y, y eso lo provoca, o sea, ¿qué, qué autoridad tiene para provocar al mismo Elohim para que le autorice hacer esto o aquello, ya ves todo lo que dice el relato Ajá. que me dijo Hao. Okay, hermana, no, no, no. vamos a ver un ejemplo y es es precisamente la pregunta que que estaba esperando. Si son los hijos de Elohim, ¿cómo es que un adversario se cuela allí? Puede entrar y puede interactuar con Elohim de esta manera? Nosotros tenemos la idea, el preconcepto, de que ante el ojín solo se presentan los hombres que son justos y perfectos y que el ojín solamente interactúa con los que son justos y perfectos. Vamos a ir a, de, a perdona números, capítulo 22. Vamos a leer el relato que allí encontramos para que veamos que el Señor es todopoderoso que él puede sobre todas las cosas, él tiene poder sobre todas las cosas. Vamos a leer esta historia para que podamos comprender lo que está pasando aquí con Job y precisamente este punto de los hijos y que vaya en medio de ellos un adversario. Vamos a leer desde el 1 en adelante para que veamos esta historia que nos va a mostrar algunas cosas. Okay. Números, ¿qué? Disculpa, Lucita. 22, uno en adelante. 21. No. Capítulo 22, verso 1 en adelante. okay, Entonces los hijos de Israel partieron y acamparon en las llanuras de Moab del otro lado del río del Jardín, frente a Jericho. Ahora Balak, el hijo de Sifor, vio todo lo que Israel había hecho a los emoríes. Moab tenía mucho temor del pueblo porque había tantos de ellos. Moab estaba sobrecogido por con terror a causa de los hijos de Israel. Así que Moab le dijo a los jefes de Midian, «Ahora esta horda devorará todo lo que hay a nuestro alrededor como devoran huey la hierba del campo». Balak, hijo de Sifor, que era rey de Moab en ese tiempo, Le envió mensajeros a Vilá, hijo de Beor de Impetor, que está junto al río, en la tierra de sus parientes, para invitarlo, diciéndole, hay un pueblo que salió de Misraín, oculta la tierra de la vista y está sentado próximo a mí. Ven pues, échame échamele una maldición a este pueblo, ya que es muy numeroso para mí. Tal vez así pueda derrotarlos y expulsarlos de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendices queda bendito de veras, y a quien tú maldices, queda maldito. Salieron los ancianos de Moab y los ancianos de Midian, versados en adivinación, vinieron a Bilam y le dieron el mensaje de Balak. Él les dijo, pasen aquí la noche, yo les responderé según me indique ya. Así que los dignatarios moabitas se quedaron con Bilam. Elohim vino a Bilam y le dijo, ¿qué quiere de ti esa gente? Bilam le dijo, ajá, Elohim. Balak, hijo de Sifor, rey de Moab, me envió este mensaje. Aquí hay un pueblo que salió de Mishraim y oculta la tierra de la vista. Ven ahora y maldícemelos. Tal vez pueda enfrascarme en batalla con ellos y expulsarlos. Pero Elohim le dijo a Bilam, no vayas con ellos. No debes maldecir a ese pueblo porque son benditos. Bilam se levantó en la mañana y les dijo a los dignatarios de Balak, regresen a su país que ya no no me permitirá ir con ustedes. Los dignatarios muavitas se retiraron y fueron a Balak y le dijeron, Bilam se negó a venir con nosotros. Entonces, Balak envió otros dignatarios más numerosos y distinguidos que los primeros. Vinieron a Bilam y le dijeron, así que Balak, hijo de Sifor, así dice, por favor no te niegues a venir conmigo. Yo te recompensaré ricamente y haré todo lo que me pidas. Solo ven y maldíceme a este pueblo. Bilam respondió a los oficiales de Balak. Aunque Balak me diera su casa llena de plata y oro, yo no podría hacer nada, grande o pequeño, contrario al mandato de ya mi Elohim. Así que ustedes también pasen aquí la noche y déjenme averiguar qué más me va a decir ya. Esa noche Elohim vino a Bilam y le dijo, si estos hombres han venido a invitarte, puedes ir con ellos, pero todo lo que yo te mande, eso es lo que harás. Cuando se levantó en la mañana, vilama aparejó su asna y partió con los dignitarios Moabitas. Pero Elohim se enojó con su salida, así que un mensajero de Yah se opuso en el camino como adversario. ajá Iba él montado en su asna acompañado de sus sirvientes. Cuando el asna alcanzó a ver al mensajero de Yah parado en el camino con su espada desenvainada en la mano, el asna se desvió del camino y se metió a los campos y vilam golpeaba el asna para llevarla de vuelta al camino. El mensajero de Yasa se colocó entonces en una vereda entre las viñas, como una verja a cada lado. El asna, viendo al mensajero de Yasa, recostaba contra la muralla y oprimía las piernas de Vilam contra la muralla. Así que la golpeó otra vez. Una vez más el mensajero de Yasa se trasladó delante de adelante y se puso en un sitio tan estrecho que no había espacio para desviarse ni a derecha ni a izquierda. Cuando el asna volvió a ver al mensajero de Yah, se acostó debajo de Bilam y vilam se puso furioso y volvió el asna con su bastón. Entonces el mensajero de Yah abrió la boca del asna y ella le dijo a vilam ¿Qué te he hecho yo para que me hayas golpeado estas tres veces? Bilam le dijo a asna, me has convertido en una burla. Si tuviera una espada conmigo, te mataría. y El asna le dijo a Bilam, mira, Yo soy el asma que tú has estado montando siempre hasta hoy. ¿He tenido yo el hábito de hacer de esto? Y él contestó, no. Entonces ya le abrió los ojos avilán y este vio al mensajero de ya parado en el camino con su espada desenvainada en la mano. Allí mismo se inclinó y se postró hasta el suelo. El mensajero de ya le dijo, porque qué has golpeado a tu asma esas tres veces? Fui yo quien salió como adversario porque tu encargo es ofensivo para mí y cuando el asna me vio se apartó por causa mía si no me hubiera esquivado espantada a ti es a quien habría yo matado dejándola a ella con vida Bilam le dijo al mensajero de ya yo pequé porque no sabía que tú estabas parado en mi camino si aún lo desapruebas me regresaré pero el mensajero de ya le dijo a Bilam ve con los hombres pero no debes decir nada más que lo que yo te diga. Así que Bilam fue con los dignatarios de Balak. Cuando Balak vio que venía Bilam, salió a recibirlo a Iramoab, que está en la frontera de Arnon, en su punto más lejano. Balak le dijo a Bilam, ¿cuándo te mandé a invitar primero? ¿Por qué no viniste a mí? De veras que no puedo recompensarte. Pero Bilam le dijo a Balak, y ahora que he venido a ti, Tengo acaso el poder de hablar libremente, puedo expresar solamente la palabra de Elohim, que elohim ponga en mi boca hasta en el fue con bala hasta y mi hermana no no pierdas donde quedamos por favor, entonces vemos eh que este varón bala eh era un profeta no. Dice eh, en lo que hemos leído de la historia entonces que este varón tenía un gran poder, ¿cuál era? ¿Cuál era ese gran poder que tenía? Cuando Walak lo manda a llamar, Nombra cuál es ese gran poder. Bendecir y maldecir. Tenía ese poder le dice Balac porque yo sé que a quien tú envíes ¿Para qué? Bendito. Y a quien tú maldices, quedará maldito. Así que, ven y maldíceme a este pueblo. Pero el Señor le habló a Balac y le dice a, a perdona, Balaam. Le dice a Balam, Le dice, "No maldigas a este pueblo. No quiero que vayas, porque es bendito. Pero Balaam hace caso omiso, Balaam hace caso omiso de las palabras del Señor y en lugar de decirle a estos hombres directamente que no, se excusa en que él no lo puede hacer a menos que el Señor le dé el permiso y se obstina en pedir ese permiso. Vamos a ver por qué se obstina en pedir ese permiso y vemos que a pesar de su maldad, que a pesar de su iniquidad el Señor interactúa con él. Es lo que quiero que resaltemos aquí hoy, que no específicamente el Señor interactúa con los justos, con los que son obedientes. Aquí está interactuando con este varón y lo está este lo está llevando eh, de acuerdo a sus propias decisiones le está llevando a cumplir la voluntad que el poderoso quiere. A pesar de que él no se quiere someter al Señor, el Señor finalmente lo lleva. Ya vamos a ver esa esa pregunta, mi hermana Bari. Ya vamos para allá. Primero vamos a ver eh este este asunto de la pregunta que hizo mi hermana Gis acerca de de que se presentan los hijos del Señor Pero también viene ese adversario Y por qué ese adversario, como dijo ella Se cuela allí y puede interactuar con el ogín? Vamos a ver entonces A seguir con la historia donde quedó mi hermana Recordemos entonces que este hombre tenía un gran poder Pero ese poder estaba eh limitado por alguien El Señor lo limitaba Era el Señor quien lo limitaba Quien le permitía que lo ejerciera o no lo ejerciera. Tenía poder para el bien, poder para el mal. Vamos a continuar donde quedó donde quedamos en la lectura, mi hermana, por favor. okay números 22, 39. Bilán fue con Balak y llegaron a Kiriaputsor. Balak sacrificó bueyes y ovejas que se las sirvieron a Bilán y a los dignatarios que lo acompañaban. Por la mañana... Balak llevó a Bilam a Bamot Baal. Desde ahí podía haber una parte del pueblo. Sigamos con el capítulo. Bilam le, dijo, okay. Bilam le dijo a Balak, edifícame siete altares aquí y prepárame siete toros y siete carneros. Balak hizo como indicó Bilam. Y Balak y Bilam ofrecieron un toro y un carnero en cada altar. Entonces Bilam le dijo a Balak, quédate aquí junto a tus ofrendas mientras yo me voy tal vez ya me conceda una manifestación y todo lo que me revele te lo diré. Y él se alejó solo. Elohim se le manifestó a Bilam y esto le di, este le dijo, he erigido los siete altares y he ofrecido un toro y un carnero en calta. Y ya puso palabras en la boca de Bilam y dijo, vuelve a Balak y háblales así. Así que regresó a él y lo encontró parado junto a sus ofrendas con todos sus dignatarios moabitas. Él emprendió su tema y dijo, desde Abraham me ha traído Balak, el rey de Moab de las colinas del este. Ven, maldíceme a Jacob. Ven, la condena de Israel. ¿Cómo puedo condenar a quien él no ha condenado? ¿Cómo sentenciar cuando ya no ha sentenciado? Como los veo desde la cumbre de los montes, los miro desde las alturas. Hay un pueblo que mora aparte, no contado entre las naciones. ¿Quién puede contar el polvo de Jacob, enumerar la nube de polvo de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, que mi destino sea como el de él dios Entonces Balak le dijo a Bilam, ¿qué me has hecho? ¿Te traje para que condenaras a mis enemigos y en vez de eso los has bendecido? Él respondió, solo puedo repetir fielmente lo que ya pone en mi boca. Entonces Balak le dijo, ven conmigo a otro lugar. ...desde donde puedas verlos... ...verás solo una parte de ellos... ...no los verás a todos... ...y condenamelos desde allá... ...con eso... o llevó a Zedep Zofim... ...en la cumbre de Pisgah... ...edificó siete altares... ...y ofreció un toro y un carneto... ...en cada altar... ...y Vilam le dijo a Bala... ...quédate aquí junto a tus ofrendas... ...mientras busco una manifestación más allá... ...ya se le manifestó a Bala... ...y puso palabras en su boca... ...diciendo... Regresa a Balak y háblale así. Fue a él y lo halló parado junto a sus ofrendas con los dignatarios moabitas. Balak le preguntó, ¿qué dijo ya? Y él inició su tema y dijo, levántate, Balak, atiende, presa mi oído, hijo de Zipol. Él no es un hombre para ser caprichoso ni un mortal para cambiar de opinión. Hablará a él para no actuar, prometerá para no cumplir. Mi mensaje fue para bendecir. Cuando Él bendice, yo no puedo revertirlo. No hay mala vista para Jacob. No hay desgracia a la vista para Israel. Ya su Elohim está con ellos y la aclamación de su rey en su medio. El que los libertó de Israel está a favor de ellos como cuernos de toro salvaje. Mira, no hay augurio en Jacob. No hay adivinación en Israel. A Jacob se le dice una vez, sí, a Israel lo que él ha planeado. Mira un pueblo que se levanta como un león, que salta como el rey de las bestias. No descansa hasta que devora la presa y se dé la sangre de la víctima. Ante esto, Balak le dijo a Bilam, no los maldigas ni los bendigas. En respuesta, Bilam le dijo a Balak, pero yo te lo dije que todo lo que ya diga es lo que yo debo hacer. Entonces Balak le dijo a Bilam, ven por favor, te llevaré a otro lugar. Tal vez a elohim le parezca bien que me los condenes allá. Balak llevó a Bilam a la cumbre del peor que mira hacia el desierto. Bilam le dijo a que edifícame aquí siete altares y que me preparen siete toros y siete carneros aquí. Balak hizo como le dijo Bilam, ofreció un toro y un carnero en cada altar. Ahora Bilam, al ver que ya le agradaba bendecir a Jefael, no fue, como en previas ocasiones, en busca de Agüero, sino que volvió su rostro hacia el desierto. Cuando Bilam alzó la vista y dio a Israel acampado, tribu por tribu, el espíritu de Elohim vino sobre él. Comenzando su tema dijo, Palabra de Bilam, hijo de Beor, palabra del hombre cuyo ojo es veraz. Palabra del que oye, él habla de él, que contempla visiones de Shaddai, postrado pero con los ojos destapados. ¡Qué bellas son tus carpas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel! Como palmares que se extienden, como jardines junto a un río, como aloes plantados por ya, como cedros junto al agua. Sus ramas gotean humedad, sus raíces tienen agua abundante, su rey se levantará sobre Agag, su reino será exaltado. El ojín que los libertó de Mishraim es para ellos como los cuernos del toro salvaje devorará naciones enemigas quebrará sus huesos y romperá sus flechas se agachan se echan como un león como el rey de las bestias, quién se atreve a levantarlos benditos sean los que te bendigan malditos los que te maldigan hasta ahí mi hermanocido está ahí mi hermano gracias entonces está diciendo no que intentó vender intentó maldecir al pueblo. Su corazón, como luego nos lo recuerda el apóstol Pedro, eh, en el corazón de Balaam había ambición, había avaricia y tras esa ese pago se fue él. Sabía que el Señor le había dicho que no podía maldecir al pueblo, sin embargo él buscó hacerlo. Vemos que sale dos veces, a, a, según él, a encontrarse con el Señor, a ver qué le dice el Señor, si puede maldecir al pueblo no. Pero resulta que en las dos ocasiones el Señor le puso palabras en su boca, dice allí, de bendecir al pueblo de Israel y no de maldecir. Sin embargo, él intentó en ambas ocasiones este destruir eh, encontrar de alguna manera cómo revocar esa bendición cómo revertir esa bendición que el poderoso había proferido sin embargo no pudo no lo pudo hacer y él mismo lo dice aquí he recibido orden de, de bendecir el que dio él dio bendición y no podré revocarla no podré revocarla es como si palam tuviera el poder de revocar una bendición o de revocar una maldición pero aquí está diciendo no puedo hacerlo porque él bendijo no maldijo Así que no puedo hacerlo. Vemos entonces que su poder estaba limitado, limitado por quién? Por el Señor Lo lleva entonces una tercera vez vemos que lo lleva una tercera vez en el verso 28 lo lleva a la cumbre de peor nuevamente le manda a edificar los altares como las veces anteriores pero en el verso en el capítulo 24 verso 1 vemos que dice Vemos que dice así, verso eh, capítulo 24, uno, cuando vio Balaam, que parecía bien al Señor que bendijese a Israel, no fue como la primera y la segunda vez en busca de Agüero, qué era lo que estaba buscando Balaam balam realmente no estaba buscando la respuesta del Señor porque ya la conocía. Ya sabía que el Señor quería bendecir a ese pueblo. el lo que estaba buscando era cómo revertir esa bendición. Por eso es que la segunda vez le dice, no puedo revocarla, no hay cómo revocar la bendición, no puedo revertirla. Él bendijo y yo no puedo hacer nada, mi poder es inútil en este caso. Vemos que lo que él buscaba era qué? Agüero No estaba buscando al poderoso Estaba buscando por medio de otras artes eh, Maldecir al pueblo Así que cuando ve que no puede con el poderoso Que sus artes mágicas de nada le sirven Entonces no le queda otra que por obligación bendecir al pueblo Sin embargo vemos que él tenía poder para bendecir Y poder para maldecir Es decir no era un profeta justo, no era un profeta que realmente se sometiera del todo a la voluntad del Poderoso, sino que buscaba también la sabiduría en donde el Señor la prohibió. Cuando nosotros leemos lo que el Señor le envía, <coughs> las órdenes que le da a su pueblo, es que ellos no busquen a fuero, no consulten a los adivinos, no consulten a estas personas adivinas, que busquen la sabiduría de otras de otros en otros lugares por otros medios, sino que busquen al poderoso y escuchen al profeta que el Señor les envía, y nada más. Y aquí vemos que este este hombre, Palam, conocía del poderoso, pero también hacía lo que el Señor había prohibido que hiciera, lo que el Señor no quería que hicieran, y no lo está diciendo en el verso 1. No fue como la primera y segunda vez en busca de agüero simplemente bendijo al pueblo okay. es lo que quiero que vi, es lo que quería que viéramos respecto a que este varón eh, tenía un gran poder el poder de bendecir y el poder de maldecir y, y además interactuaba con el poderoso a volver a Job. En Job nos, nos encontramos entonces con un varón o con un adversario de Job que no está entre los hijos de los jim, que va entre ellos pero que es adversario. Ahora sí podemos comprender de qué forma puede ir entre ellos sin ser uno de ellos. Ahora Mi hermana, ah, Gis. Ok. Cuando el Señor la pregunta, ¿Has contemplado, has considerado, has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de elohim ojimio, apartado del mal?, Este adversario, que como vemos obviamente es de Job, responde, acaso teme Job a Elohim de Valde, no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano, toca todo lo que tiene y verás y no blasfema contra ti, en tu misma presencia él estaba hablando cosas de Job que no le costaban, que no le que no había visto realmente, simplemente lo está acusando de cosas falsas. El Señor entonces le permite interactuando con este adversario le permite que haya esa prueba para Job y le dice en el verso 12: "He aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Entonces salió el, el adversario de delante del Señor. Vamos a ver qué pasó. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando. No, mi hermana, porque podría ser alguien como él, más bien no que sea el mismo, de hecho no no son, en hasta donde yo sé, no no son contemporáneos. A ver, mi hermana Gis dice, no me gusta eso de que un adversario nomás porque se le antoja consiga de lojín darles en ese antetrato a un justo. Bueno, mi hermana, eh, en los designios del Poderoso, mmm, no podemos nosotros, digamos, este, como dar nuestra nuestra opinión, si es la voluntad del Poderoso, así se hace y Él lo permite por alguna razón, como nos dice la Escritura, todo lo que está ha escrito para nuestra enseñanza fue escrito, todo lo que ellos vivieron, ¿verdad? Eh, lo que los personajes de la antigüedad vivieron, no todo se escribió, pero lo que se escribió, se escribió para nuestra enseñanza y para nuestro provecho. Tal vez hayan ocurrido otras cosas en la antigüedad que nosotros no ni imaginamos, sin embargo estas son para nuestra enseñanza. Por supuesto, mi hermana Varinia, sabemos que que si podía estar en medio de la tierra es porque tenía algún poder sobre ella así como el mismo Job recordemos que Job recordemos que también muchas veces los adversarios no se dan cuenta que son adversarios por ejemplo en el caso de Pablo Pablo eh, se levantó contra el pueblo que seguía a, a Yeshúa y él no sabía que estaba luchando en contra de Elohim, pero estaba haciendo adversario. Así que ese adversario de Job eh puede haberse levantado en contra de él sin sin siquiera este pensar que estaba actuando equivocadamente. Pero precisamente es cuando el Señor en su misericordia eh de una u otra manera nos hace ver nuestros errores, nos hace ver en qué estamos equivocados. Ahora, vamos a seguir leyendo para que... No entiendo bien tu pregunta, mi hermana Barini. Eh, dice, entonces era alguien importante ya que para que hable con el Señor era alguien que debía ser como él, de tan cercano como el como Job. Pero ¿cómo es que no lo podemos ver? No podemos describirlo si Balaam se lo identifica hiciera si a alguien importante. Bien, mi hermana Parimia, sabemos que en el tiempo de Job existían muchos personajes que tenían poder sobre la tierra. Eh ahí mismo nos nos dice en el libro de Job que él tenía más más riqueza que todos los orientales pero además de eso cuando leemos en el capítulo 29 de Job allí encontramos que Job no era el único importante sobre el pueblo Job describe ahí a muchas personas importantes por ejemplo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 Habían muchos principales en el pueblo, muchos príncipes en el pueblo. Había mucha gente que también conocía al Poderoso, que entendía muchas cosas, tenía mucha sabiduría. En el tiempo de Job, entre ellos, Job se destacaba por su justicia. Y uno de esos es el que se levanta contra Job. No nos registra exactamente quién... Sabemos que sí teníamos mucho poder podemos ver ejemplos de gente que tiene poder como lo es de, de balaán y y que pueden interactuar con el pueblo del señor eh, en contra o a favor y que el señor de alguna manera se los permite para mostrar su poder para alcanzar su su objetivo simplemente el señor es este gobierna sobre todos y al fin de cuentas hace lo que él quiere que nosotros nos prestemos como instrumentos para el bien o como instrumentos para el mal es nuestra decisión esa es nuestra decisión presentarnos como instrumentos para el bien o presentarnos como instrumentos para el mal Sabemos el fin de cada uno de los casos, el Señor no nos va a obligar a ninguna de las dos, en ambos casos es nuestra decisión, sin embargo, si nos presentamos para el mal, así como nos dice Pablo, el Señor usará esos vasos de deshonra para el para el oficio necesario, y esos vasos de honra que son los que se presentan a sí mismos para obediencia y para justicia, también para otro oficio más digno, dice Pablo. Sin embargo, es la decisión de cada uno. El Señor, eh, aparte de que tenga el poder de, digamos, de encaminar nuestras decisiones para llevar a cabo su plan, no nos obliga ni a escoger el bien ni a escoger el mal. Siempre nos lo pone delante y es nuestra decisión. Este varón... Eh, mi hermana me poner aquí, esta es una versión de Job 1.7, mi hermana, de Job 1.7. Mi hermana aquí. No le escucho si me está hablando. ya del de capítulo 2, verso 1. Mi hermana, en ambos casos, tanto en el 1, 7 como en el 2, 1, viene la palabra ven. No viene mala. si lo puede revisar mi hermana ahí en el en el electrón para que usted misma vea que viene en la palabra venta la palabra ve en verdad mi hermana Camerman. Okay, entonces estamos que no es Ángeles, sino hijos. Okay. Continuemos entonces con la lectura, por favor, para que eh podamos concluir. Vamos a leer entonces en el dos uno. Aconteció que otro día después que ha ido que ha podido este Que se ha hecho esto contra Job Dice, si sí, aconteció que otro día Vinieron los hijos de Elohim Para presentarse delante del Señor Y el adversario vino también Entre ellos Presentándose delante del Señor Y dijo el Señor al adversario ¿De dónde vienes? Vuelve a responder igual De rodear la tierra y andar por ella El Señor dijo al adversario Nuevamente, ¿no has considerado a mi siervo Job? que no hay otro como él en la tierra, ah, que varón que perfecto sea. y recto, temeroso de ojín y apartado del mal, que todavía, y este es un verso importante, clave, y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa, Sí, mi hermana, nos eh, avisas por favor cuando estés aquí. Sí, mi hermana, se fue hace más o menos media hora ya. solo tenía hora y media? Sí. Sí, solo tenía un ratito disponible. Pues ya después que la grabación para que vea la edad final. Sí. Bé, bé, ¿y tú? tu no estamos. <risas> Ok, mi hermana. Uy, ya. Bueno, mi hermana, ¿podemos continuar entonces? Quedamos entonces en el verso 3, capítulo 2 de Job. Dijo el señor al adversario, no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, para un perfecto y recto, temeroso de loquimio, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, sí. aun cuando tú me incitaste contra él, contra él para que lo arruinaras sin causa, respondiendo al adversario dijo, piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida, pero ahora tu mano, y toca su hueso y su carne, y verás si no hablas contra ti en tu misma presencia. Y el Señor dijo al adversario, he aquí él está en tu mano mas guarda sus vida Ahora dice que el adversario salió e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla, tanto que tomaba Job un piezo para rascarse con él estaba sentado en medio, en medio, ¿de qué?, de ese mujer. Entonces le dijo su mujer, aún retienes tu integridad, maldice Elohim y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué?, Recibiremos de Elohim el bien y el mal no lo recibiremos. ¿Cómo es que eh reconoce que el mal que el mal que ha recibido proviene de Elohim? Job no está diciendo que viene de otro lugar dice recibiremos elohim el bien y el mal no lo recibiremos en todo esto no te cojo con sus labios okay. Vemos entonces cómo ese, eh, el Señor en el capítulo 2, verso 1, está diciendo que fue, perdón, en el verso 3, le está diciendo que Él mismo fue quien trajo todo este grande mal sobre Job. Sin causa, está diciendo. Y la pregunta que hace mi hermana es, A ver ya okay ya están claros claros ahí las dos mi hermana Barr y mi hermana allí okay, bueno, veía que estaban ahí este discutiendo algo, pero qué bien, entonces. Vemos que es el Señor quien trae este mal sobre Job. ¿Por qué razón es el Señor? Porque como vimos en el caso de Balam, este Balam no pudo hacer nada si el Señor no se lo permitió. Y el Señor no se lo permitió, por eso vino bien sobre el pueblo. Ahora, no nos da las razones por las cuales este mal viene sobre Job. Nos dice incluso en el verso 2 que fue sin causa. Sin embargo, podemos apreciar claramente que el Señor es quien permite al adversario ese poder. Es el Señor quien le permite hacer ese mal hasta donde Él quiere. Primero le dice, ahí están las cosas suyas, pero a Él no le toque Y luego el, el adversario le reclama más y el Señor le dice, bueno, ahí está Él, pero no toques qué vida es como que el señor permite correcto mi hermana es como cuando este balam al hablar con con balack le dice el señor bendijo yo no puedo revocar la bendición yo no puedo hacer que ahora sea maldito, que esa bendición sea vana o sea re, eh, cambiada en maldición. Sí, mi hermana, el Señor de hecho lo dice, me incitaste para que lo arruinara sin causa. Es el Señor quien está diciendo que arruinó a Job, pero la orden, vemos que salió de la, de los labios de este adversario, salió de la mano de este adversario. Estaba permitido para él hacerle daño. No, el, cap el capítulo 2, verso 3 lo dice. Sin embargo, no directamente se ha levantado el Señor contra Job. Aunque Job luego le dice Job dice que él no ha pecado para que el Señor lo trate así, se haya levantado contra él como su adversario. Así es merma aquí sale de, de la mano del de, del adversario como en el caso como en el caso de Balán, por eso leíamos la historia de Balam que el Señor bendice al pueblo, pero esa bendición viene por boca de Balam y al contrario, viene a terminar siendo maldecido el que quería maldecirlo, y también esto viene por boca de Balán. Así que el Señor... La la duda es por las cosas extraordinarias que nos cuenta la historia. <risas> bueno, ya vemos que Balam era una persona eh un personaje, un varón tal cual de carne y hueso que no era extra, eh, extraterrestre, sino que era terrícola como decimos, y tenía ese gran poder de bendecir o de maldecir, de traer la vida, de traer la muerte sobre alguien. Y las cosas extraordinarias están dentro de ese mismo esa misma capacidad, mi hermana. Por ahora quiero preguntar este mi hermana He su pregunta ha sido respondida acerca del de adversario de Cox mm pues medianamente no no estoy en mi mente satisfecha. empiezan a leer el amor porque te voy a dar más lata con el asunto en qué sentido mi hermana. En el sentido de que yo no lo miro como un una persona normal, como una corriente, que puede ir con una, por ejemplo, digamos, sarna, tendría que tener, por ejemplo, algún tipo de arma biológica o algo para herirlo con una sarna, ¿no? Y además, tendría que tener un poder para hacer caer fuego y que de queme todo, ¿no? O sea, ¿qué, qué persona tiene esos poderes, no? qué bueno. quién era ese adversario, no lo miro no. nada común, pues eh si nosotros vemos a Ba, no es nada común, mi hermano no es nada común un varón que al que le habla una una bestia de de carga un un asno y él no se ve sorprendido para nada, no es normal un varón así absolutamente. No es normal un varón que que va sobre tu asna y simplemente porque ella le habla a él y empieza a intercalar conversación con ella como si fuera algo de lo más normal, que no le sorprende nada. ¿Qué otras cosas puede haber conocido este varón, puede haber visto este varón, para que no le sorprenda que un animal le hable? Es algo que es fuera de lo común. pero nos queda más fácil entenderlo porque nos está describiendo perfectamente quién es ese varón. En Hope nos queda la dificultad porque no nos describe a ese varón, solamente nos dice que era adversario. <risa> no necesariamente, mi hermana. No necesariamente. Recordemos, por ejemplo, en el capítulo 24, verso 1, de Números, que nos dice que ya esta vez no fue a buscar agüero. Así que la manera de hacerle mal era por medio de arte artes es que el Señor nos prohíbe usar. Exacto, mi hermana Agis, recordemos que el Señor es, eh, le prohibió a su pueblo todas estas uh, prácticas, pero podemos verlo en, en otro estudio, podemos ver cómo el Señor le prohibió al pueblo estas prácticas, para que no haya quien practique semejantes cosas en medio de su pueblo. Así pues queda más complementado para que este esa esa parte que hace falta de pronto eh, en su mente para que quede claro, para que todo sea claro, este quede más completo. Entonces, entre otras cosas, por ejemplo, por ejemplo, no, no es el único que registra que haya hecho de descender eh fuego del cielo, también lo hizo Eliseo. En otro eh perdón, Elías, en otra forma, en otro contexto, él como justo, pero también lo hizo y era un hombre común. También este está Exacto, los que tienen el espíritu del poderoso. Así. Ahora eh, también podemos recortar la historia de Liceo, cuando solamente con maldecir a estos muchachos aparecen aparecen los los osos y destruyen a estos muchachos. También podemos recortar el caso de Egipto cuando Eh Moisés tiene que enfrentar a los a todos los hechiceros de Egipto y cómo reproducen todos los los hechos de de Moisés y esto no es no es nada común que una persona tire una vara y se convierta en serpiente eh y que otro pueda hacer lo mismo porque nos nos muestra que podían hacer lo mismo entonces todo esto lo vamos a ver en en la próxima en la próxima vez que nos reunamos para complementar todavía más este estudio Ok, mi hermana. Perfecto. También. También. El mismo Mesías hace referencia a eso, mi hermana. En el 3 el mismo Mesías hace referencia a esto, a este hecho que que está hablando mi hermana aquí. Este fuimos también luego estudiarlo, pero por ahora lo que vamos a ver es Respecto, respecto al, en la próxima reunión, veremos respecto a lo que estábamos hablando y de repente para, tal vez para un viernes de este viernes, el que viene, vamos a, a, a hacer un estudio respecto al, al tema de de la serpiente que está nombrando aquí en el manaje para que lo tengamos también claro por qué razón se hizo esto. Bueno, ah no sé qué puede estar pasando, mi internet ha fallado estos días, hermanas, así que, bueno, me doy por bien servida que nos ha sostenido la llamada hoy. Bueno, mis hermanas, un fuerte abrazo y que el Señor eh, este, les dé su bendición. Sin embargo, las dudas este son buenas, mi hermana Varimia, cuando se responden. Bien. Mi hermana Bari, ¿quieres tener la oración para finalizar, por favor? Bueno, mi hermana Ellie, ayúdanos con la oración final. Bueno, vamos ahora. Padre <risa> nuestro temor se nos pierda, entonces quedamos, señor, por... Habernos permitido reunirnos en esta tarde y estudiar nuestra palabra un poco más, Señor. Aunque quedan muchas dudas, Señor, yo sé que pondrás en en la mente y en en tus enseñadores, Señor, para que ellos puedan instruirnos, Padre, en, y aclarar nuestras dudas. no te pido que usted los guarde, que siempre les pueda dando más, más de tu entendimiento su palabra, su, de sus enseñanzas, Señor, para que ellos puedan transmitirlas a nosotros. También le pido que bendiga a estas hermanas que pudieron reunirse con nosotros y que usted nos permita, Señor, abrir nuestra mente, nuestro entendimiento y poder comprender, Señor, su palabra. Pues todo esto se lo pido, Señor, en el bendito nombre de su amado Hijo, Yeshua, Mashiach. Amén. hermanas, un abrazo. gracias por por acompañar mucha lomba. Ali. Shalom, miel. Shalom, hermanakis. Sí, hermana Baris. Shalom, que te tengo que bendiga. Shalom que